69 a 63, Banda Norte le ganó hispanoamericano, 79 a 76, como te decíamos, la gran victoria de Monte, 69 a 64, esta noche juegan la Unión de Colón Tomás de Rocamora, a las nueve y media de la noche, también lo harán a las 9, Echagüe de Paraná, en Paraná, frente a Tiro Federal, Sport Club de Cañada de Gómez, frente a Estudiantes de la Barriga, nueve y media de la noche, en Cañada de Gómez, y mañana, mañana jueves, en el partido televisado por Deporte B Ferro va a recibir a Monte Hermoso Vázquez que tratará de mantener la primera Colocación y quedarse con el 1 En la serie regular Zurdo Miravet, ¿cómo te va? Gustavo, ¿qué decís? Buen día Hola Fabián, buen día, ¿cómo te va? Estamos acá con Matías Traversa, con Damián Fernández Con Noelia Orman, tenemos unos minutitos Como para contarte un poquito Para preguntarte mejor Y que vos nos cuentes a nosotros eh, De esta gran movida que está haciendo Atenas de Córdoba Eh, con respecto a la, al al desastre que está pasando con el tema de las inundaciones y cómo se preparan para esta noche, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a los lo solidarios, la verdad que, que que a mí me tocó ser parte de, de, de lo que está pasando en Córdoba eh, con las inundaciones y, y la verdad que está feo, ¿eh? está feo de verdad, Hay mucha gente que se ha quedado sin su casa, sin nada, sin sus comercios, así que bueno. Eh, en la medida que desde, desde lo que nosotros hacemos podamos ayudar un poquito eh, lo, lo lo vamos a hacer así que que bueno que esperamos esta noche acompañe a la gente y, y y colabore con un acto solidario no así que, que que bueno estamos en eso me pareció una buena iniciativa del club y estamos eh, no, porque la verdad no sabe Fabián que usted lo ve por la tele pero pero está feo eh la verdad que que mucho evacuado mucha gente que se ha quedó sin nada así que No, no queda otra que ponerse a ayudar que, que, que hay gente que lo necesita. Eh, independientemente de que es en tu provincia, ¿te tocó de cerca, en un caso personal, algún familiar? No, familia... a mí yo tengo un complejo de por... tenía un complejo deportivo en Villa Allende y, y la verdad que, que tenía la concesión de un complejo deportivo y me lo llevó puesto, literalmente. O sea, justo por el lado del complejo pasaba un arroyo, el arroyo se desbordó, se rompió un puente que era el, entra... el ingreso al, al complejo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 mal menor, no, porque no le pasó en una vivienda donde sí. él está o donde puede estar su familia, sino que en un comercio, eh, no deja de ser una una real macana, por eso Atenas de Córdoba esta noche en el polideportivo, en su partido frente a Huerva, hacer toda una acción solidaria que bueno, están arengando para que la gente pueda pueda colaborar. Es eh, realmente las imágenes son eh, son tremendas cómo cómo sí, el sí. agua avanza y se lleva puesto la palabra es justa la que dijo el zurdo, se lleva puesto sí, eh Todo lo que encuentra, ¿no? En este caso, bueno, se estaba contando de un centro deportivo que él tiene eh, en, en Villallende, en, en Córdoba, ¿no? Es realmente muy triste. Sí, las imágenes de las inundaciones son sí. alarmantes, tristes, preocupantes. La provincia de Buenos Aires ha recibido las suyas. Sí, sí, claro. Sí. Eh, recuerdo un caso cuando yo era muy pibe en Olavarría o Olavarría quedó bajo ¿También? el agua sí, sí, también, eso también. me acuerdo por el impacto sí, sí, también, visual, ¿eh? También, también, también, también. eh, de aquel momento de ver esas imágenes lamentables en Olavarría Zurdo, te recuperamos, ahí está nos ahí estabas está. contando Sí, no, no sé, que lo que más me impactó, impactó más allá del complejo era todas las casas alrededor del complejo, o sea, ver la gente se si parecía que había pasado un tsunami, o sea, eh, todo destrozado, la gente arriba del techo viste un señor que durmió dos noches arriba del techo o sea, una cosa que... que... Que realmente te llega y te impacta en lo visual y no y y y te genera querer ayudar, ¿viste? Así que bueno, pero bueno, no estamos eh por lo menos desde desde algún lugar intentando ayudar un poco bueno y, no, y nos metemos en, en, la, en la actividad nuestra y te preguntamos cómo bueno estás están de racha están bien parece como que el mensaje llegó y que Atenas después de perder algunos partidos ahí sobre el final del, del juego recuerdo a uno Mar de Plata con Quilmes este es como que no sé volvió a renacer y, y, y están de están con buena racha sí sí creo que desde que me toque estar el equipo eh escalonadamente y de a poquito ha ido creciendo, ¿no? En distintas áreas. Eh, ahora lo estamos acompañando de resultados, pero siempre sabiendo de que de que todavía no estamos construido en su totalidad como equipo, que el equipo todavía no ha llegado a su techo, que, que tenemos este, diariamente el desafío de crecer y mejorar porque la liga no da respiro en cuanto a partidos y, pero... y, y, y, y a rivales, ¿no? Está hay paridad, está muy competitivo, entonces tenemos eh, eh, eh, Estamos en un momento de confianza por lo por, por ganar y por por jugar bien también los últimos partidos, pero también con, con con la cabeza bien bien tranquila y con una sensatez de saber que hay que seguir mejorando y que y que todavía queda mucho tiempo. Y esos puntos de mejora, Gustavo, te saluda Matías Traversa, ¿cómo andás? Que Hola, Matías. ¿Qué vos encontrás? ¿Cuáles cuáles crees que son los más destacables que vos ves en el equipo? Y mira, nosotros cuando llegamos nos hacían Eh, muchos goles de contraataque hoy la verdad que el equipo mejoró esa faceta la, la transición defensiva se hace mucho mejor en bloque eh, otra situación era que yo no podía contar con el equipo completo, hoy está el equipo completo y después el equipo se tenía que adaptar a, a la rotación de 10 jugadores que tenemos y, y, y hay que hay que rotar 10 jugadores y, y repartir los minutos y hoy, cada integrante del plantel ha entendido que, que hacer uso de ese plantel largo es un beneficio para el equipo después también en lo táctico eh, eh, eh, nosotros por ejemplo corríamos muy muy separado del contraataque, o sea eh, por ahí llegaba el 2 y el 3 a la bandeja pero el resto se quedaba atrás, hoy estamos corriendo el contraataque en bloque que intentamos y ahí sí es una faceta seguir mejorando eh, eh, el juego de las ofensivas estacionadas, que, que tengan más fluidez que, que haya más juegos sin balón, que se cortine más, y bueno el equipo de Poquito lo, lo, lo está haciendo, lo bueno es que Lo que entrenamos y lo que hablamos a través de video y lo que vemos lo intentamos mejorar. A veces sale, a veces no, pero pero te vuelvo a repetir escalonadamente vamos haciendo más cosas para que el equipo esté mejor. Una de las claves del partido de hoy podrá ser cambiarle el ritmo a Weber Bahía y fundamentalmente poner la pelota en la pintura donde tenés material de sobra para rotar y para hacer jugar a los internos. Teniendo en cuenta que Bahía eh, lo tiene a Levy, lo tiene a Cantón, pero después improvisa mucho también con Ariel Slava en la pintura. Sí, la secuencia <coughs> ofensiva de ellos es es eh, empezar con juegos de pase, eh, jugar bloqueo y terminar con pick and roll, bien. o sea que tenemos que defender, eh, el salir de los bloqueos y, y la defensa del pick and roll final, y después cargan mucho el rebote ofensivo, ¿no? Racio es un especialista en eso, Levy también, entonces en el área defensiva tenemos que estar bien atento en eso y en la transición defensiva porque rotan mucho jugadores y juegan mucho el contraataque, y en el área ofensiva... Creo que nosotros debemos empezar por el juego interno, pero de acuerdo a lo que ellos proponen defensivamente, claro. ver cómo terminamos. O sea, porque nos están atrapando mucho el poste bajo. Entonces, si no nos atrapan el poste bajo, que juegue el poste bajo. Si nos atrapan el poste bajo, el juego sin balón para que juegue también el Pedrino. Gustavo, se nos acaba el tiempo. Este, queríamos estar con, con la gente de Córdoba en estos momentos para que nos cuente un poquito la situación. Bueno, casualmente vos tenías justamente, un o tenés un complejo deportivo en, en la, una de las zonas afectadas, eh, movida solidaria para esta noche, partido frente a Huelva y a Básquet, buen momento de Atenas la Liga Nacional, récord de 50%, 18 victorias y 18 derrotas, cerquita de San Martín de Corrientes, cerquita de regatas, así que lo mejor para esta noche, y gracias como siempre por el contacto. Chao, zurdo. Bueno, gracias a ustedes, eh. un abrazo grande a todos. Ahí está, el zurdo Miravet. Bueno, buen programa. Te contamos lo de la Liga de las Américas, hablamos un poquito de Interligas también, de lo que puede pasar con la Liga de Desarrollo.